Tiempo ...están en esta situación, ya estamos en contacto con Anaí de Chacra Raíz. Hola Anaí, Juan Pablo Bertolini te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Juan? Eh, buenas tardes. Buenas tardes a vos y gracias por darnos un ratito eh, para charlar de la, de la realidad de, de esta ocupación que se volvió icónica, si se quiere, en La Pampa. Y nada, eso, primero que nada, desde hace cuánto que estás ahí Anaí, ¿Cuándo empezó Chacra Raíz. Dale, Juan, te cuento un poquito. Eh, bueno, nosotros somos varias familias que estamos acá eh, habitando el Montecito hace seis años y medio, ya va a ser siete en octubre. Este, bueno, con una cuestión básica que es la vivienda, ¿no? Como eh, solucionándonos, autosolucionándonos ese, ese gran derecho que es acceder a una vivienda digna. Y además, eh, una de las cuestiones principales, digamos, que, que nos reúne también en este espacio en particular, eh, es la protección y el cuidado de, del monte. Eh, porque, bueno, hay eh, es un bosquecito de caldenes, chañares, molles, eh, eso, flora autóctona eh, en su totalidad. Y además, bueno, es un suelo medanoso, ¿no? Es uno de los pocos medanos que queda dentro de lo, de lo que es del Lo urbano, digamos, de la zona de Tuay. Dentro del ejido urbano en Tuay. ¿Cuántas familias nos dijiste, Anaí? Eh, hay 11 casitas particulares y un espacio comunitario en, en lo que es la comunidad Chacra Raíz. Bueno, bueno. Y ha habido muchas instancias, Anaí, de lucha. Hay un enfrentamiento... Que propone el municipio de Toay desde hace años y este, ha habido retrocesos y adelantos. En muchos casos vimos que la justicia, el Poder Judicial, trabajando y estudiando el caso, les dio, les dio la razón a quienes viven en Chacra Raíz. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy por hoy, Anaí? Sí, eh, mira, bueno, nosotros, así como decías vos, eh, nosotros atravesamos primero un juicio penal por usurpación, en el cual salimos absueltos eh, y, y no se dio lugar al desalojo. Ahora hace tres años y algo que estábamos atravesando un sumarísimo, un juicio civil que inicia la municipalidad, también con pedido de desalojo, en el cual bueno, ya falló la jueza en febrero de este año, no dando lugar a ese desalojo que, que requería la municipalidad, por considerar eh, que nosotros somos poseedores de, de este espacio. Eh, porque es un hecho, digamos, que lo somos, eh, tenemos nuestras viviendas, vivimos nuestra vida en este espacio, eh, hemos eh, hecho intervenciones como una perforación para suministrarnos de agua, también porque, bueno, el municipio de Toaí nunca nos quiso colocar eh, la red de agua, entonces, bueno, nos hemos autoabastecido de, de agua a través de un molino, tenemos nuestros espacios comunitarios, nuestros hijos hacen su vida acá, ¿no? Y eh, e incluso, bueno, nuestra economía, eh, nuestras huertas, nuestras bueno, claro. gallinas, Huerta, eh, gallina y no solo criar gallinas, criar a lesiges, Anaí, Anaí, son muchos años, ha habido muchas señales claras de parte de las instituciones, como lo que nos estás contando de parte del Poder Judicial, eh, qué, qué es lo que está ocurriendo ahora, parece a todas sí. vistas un atropello, Anaí. Sí, la verdad que, bueno, el día de hoy, eh, uno de los compañeros se, se levantó a darle de, de, de comer ahí, a, salió a su, al patio de su casa a darle de comer a, a las gallinas y, y tenemos patos también, eh, y vio que habían personas trabajando en un espacio que está, bueno, bien cercano a su casa, eh, entonces se arrimó a, a mirar, a ver qué pasaba, digamos, que, que estaban ahí, y habían una per, dos personas, una camioneta, habían retirado parte del alambre primetral, eh, supuestamente con la intención de que acá se abra una calle que sería la calle Alvear además bueno rompieron, hay muchos tunas, hay muchos cactus en esa zona que lo hemos colocado nosotros eh, pegados al alambre eh, rompieron eso, eso, esas especies ahí y también modificaron, digamos, pusieron unos alambres nuevos que estarían sobre la calle Saavedra La verdad que no entendemos bien cómo, cómo, fue, cómo es el movimiento, qué es realmente lo que están queriendo hacer. Lo que sí sabemos es que, bueno, el tema de la apertura de calles ha sido todo un tema para nosotros porque eh, justamente después de que terminó el juicio penal en el que salimos absueltos y no se dio lugar al desalojo, a la semana o menos antes, a los cuatro o cinco días, eh, vinieron unas topadoras a abrir lo que sería la calle Saavedra. Eh, bueno, nosotros en ese momento frenamos las máquinas, llamamos a la prensa, eh, vinieron de obras públicas desde la municipalidad en ese claro. momento a trabajar. Sí, sí. Eh, no, se, no siguieron abriendo porque, bueno, eh, se hizo, digamos, todo un, un movimiento para que eso no ocurriera. Primero porque hay varias casas, eh, cuatro casas, que estarían sobre esa supuesta calle que quiere, querían abrir en ese momento. Y más allá de las casas, además, hay caldenes antiquísimos, hay mucha especie de, de flora autóctona, que justamente es lo que nosotros estamos protegiendo y que sabemos, y es una realidad, y cualquier vecino se puede dar cuenta de eso, que si nosotros no estuviéramos preservando este espacio, este espacio hubiese sido barrido, como fue barrido el monte de acá al lado, eh, que era una preciosura de bosque, mucho más incluso cerrado que donde nosotros habitamos, y lo hicieron pelota. Este, lo quemaron, sacaron con máquinas, motosierras, o sea, lo destruyeron. En ese momento hubo intervención de un fiscal, el fiscal Bondergam fue el que intervino con el tema de la apertura de calles, él vino a hacer la constatación de esto que nosotros decíamos de, de las casas y los árbol, el arbolado que, el autóctono que hay en el espacio, y lo que se resolvió fue que se iban a abrir otras calles como la calle San Juan, que de hecho ya la abrieron, eh, la Catamarca, y parte del Alvear, pero que la calle Alvear, que entra dentro del espacio comunitario de Chacra Raíz, y la calle Saavedra, no se iban a abrir hasta que se resolviera por vía o judicial o de acuerdo con el municipio. Eso es lo que nosotros sabemos y entendemos porque es la realidad. Y esto, ninguna Ahora, de las dos cosas pasó todavía, digamos. Claro, ninguna de las dos cosas pasó, pero nos amanecemos hoy con que están sacando un cercado diciendo que van a abrir aparentemente un privado, eso fue lo que manifestaron estas personas, que ellos habían contratado el dueño de todo esto, dijo, no sabemos bien quién es el dueño de todo esto, a qué se referían, pero eh, dicen ser de un privado. Lo que sí entendemos son esto, primero que esto ya está judicializado, ya hubo una intervención de la fiscalía que dijo que no se puede abrir calle, en primer lugar, y en segundo lugar, otra cosa que también es muy importante, es que nosotros como barrio estamos relevados dentro de la ley 27.453, eh, que es la ley de, de barrios populares a nivel nacional, y el barrio tiene un polígono que debe ser respetado. Y esta calle está dentro de ese polígono que cualquier persona puede entrar eh, a renava.com.ar y fijarse cuáles son los barrios que están relevados a nivel nacional, que ahora con la extensión... Hay más de 5.867, creo que son los barrios a nivel nacional. Uno de esos es Chacra Raíz, en Toa y La Pampa. Muy bien. Y el polígono marca esa calle dentro del espacio, o sea, esa continuación de calle que ellos supo, supuestamente quieren hacer. Acá lo que sucede son dos cosas. Nosotros tenemos nuestros argumentos sólidos respecto a que hay viviendas dentro de ese espacio, que hay arbolado, que es irrecuperable, porque una casa la moves del lugar pero los árboles centenarios no los recuperas más, ¿entendés? O sea, como esa es nuestra, nuestra visión, nuestra, nuestro argumento, el vecino que está loteando los terrenos de al lado también tiene, digamos, su, sus cuestiones, él dice lo que nos manifestó hace un tiempo, fue que la municipalidad le exige que abran la calle para que él pueda lotear. Entonces, la municipalidad ah, sí. le exige a él que abra la calle, esto está en un litigio, la municipalidad lo que debería hacer es sentarse y mediar una solución. Sabemos, y es de público conocimiento, que en casos similares lo que se hace es que la municipalidad expropia parte del privado, expropiar ya sabemos también que por ahí un engaño, que le saca, le roba, no, no le roba nada. Se llama un tasador que tasa cuánta plata tiene que pagarle un municipio a un privado para abrir una calle dentro de ese espacio. Tal cual. Entonces la solución está. Eh... Pero... El tema es que, bueno, no con estos atropellos, lo mínimo que hubiese pedido que sucediera hoy es que esta gente que vino a trabajar acá, golpee amablemente las palmas, porque hay una casa pegada prácticamente a donde ellos estaban trabajando, este, y diga, hola, ¿qué tal? Mirá, nos mandaron a hacer este trabajo, nosotros vamos a correr la alambre, Un mínimo diálogo cordial, ¿no? Como cualquier vecino... Eh que, bueno, no ocurrió y, y la verdad que, bueno, nos parece un atropello y nos parece realmente hasta una provocación, ¿no?, como... Eh, Innecesaria, de en, ahí además. Casi siete años de claro. estar habitando un espacio, eh, que sigamos teniendo este recibiendo este tipo de, de actitudes de parte de... No sabemos bien eso, si es del municipio, si es un privado, no sabemos bien porque tampoco ellos nos terminan de, de decir. Lo mismo pasó cuando, bueno, se hizo el desmonte acá al lado, que decían tener habilitación municipal cuando fuimos a la municipalidad o sea, que la municipalidad no los había habilitado eh, pero bueno nos parece sí muy preciso denunciar este tipo de accionar nosotros de todas maneras ya estamos en contacto con nuestro abogado para ver digamos qué es lo que podemos cómo podemos proseguir para que estas cuestiones no vuelvan a ocurrir en en el en el futuro no muy bien Porque... esa, esa te iba a preguntar si había una, una movida judicial en puerta y este seguramente va a terminar saliendo también alguna movida solidaria ahí o, o me, me imagino muy rápido las cosas sí la verdad que sí porque bueno nada este es cualquier persona que que puede que viene al espacio se da cuenta de que lo que nosotros estamos planteando del, respecto al tema del arbolado sobre todo o sea no es un invento nuestro digamos está a vista de todo el mundo eh, la cantidad de árboles, que si los contamos son más de 20, 30 árboles, que están sobre ese pedazo de tierra que, que supuestamente quieren abrir una calle. Ahora nos desayunamos con que quieren abrir la Alvear, porque bueno, esto que yo te estoy hablando es sobre Saavedra. La calle Alvear es una locura querer abrirla, primero porque no tiene salida, porque da un zanjón, que también lo deben conocer más de un vecino del, del pueblo, que es el zanjón que está entre, sobre calle Boulevard Brown, Este, o sea, que abrir una calle sería solo para atravesar Chacra Raíz, digamos, la calle que supuestamente ahora quieren abrir. Tal cual. Eh, pues, cosa que, aparte, es eh, inadmisible. o sea, Nosotros, eh, de hecho, está sobre el molino, digamos, sobre la perforación que hicimos, sobre el espacio comunitario Casa Madre. O sea, locura. Es una locura, digamos. O sea, no es para nada potable hacerlo. Más también entendemos que este tipo de obras tienen que tener una habilitación de obras públicas, que tienen que estar en... El, haber habido una sesión de Consejo Deliberante, o sea, las cosas se hacen de una forma, digamos, ¿no? Como, como ellos exigen mucho a veces que no es la manera, no es así, no es así, bueno, eh, mínimamente ellos deberían de de ir con el ejemplo de, de cumplir esa, esa normativa que es la que imponen ellos mismos. ¿no? Y además este, acercar primero o adelantar cierta información para que vos después tampoco sientas que es un ataque, una, un atropello como en este momento están sintiendo todos ahí en Chacra Raíz. Este, no solo las gallinas y las huertas de los vecinos de Chacra Raíz, sino también una, un espacio cultural, un espacio de trabajo, de economía de subsistencia y de generación de recursos este, apegado a un modelo que, que, que respeta la naturaleza. Anaí, vamos a estar atentes a lo que ocurra ahí. Este, esperamos, por supuesto, que en cualquier momento aparezca la información que corresponde a esto que está ocurriendo ahí y si hay permiso de la municipalidad que se sepa o si no lo hay, que bueno, que se suspenda el daño, que en todo caso, si se llega a talar un árbol, una planta, ya es, como dijiste, irreparable. Tal cual. Bueno, nosotros ahora lo que hicimos fue, bueno, volver a, a levantar el alambre, volvimos a, a sembrar las, las tunas que, que habían sacado, digamos, y bueno, y pusimos una cartelería como para que se entienda, porque bueno, si son trabajadores privados, que aparentemente lo son, eh, por ahí entiendan, digamos... Eh, que incluso es ilegal, digamos, el movimiento que están pretendiendo hacer, eh, justamente por esto que yo te nombraba de la ley del RENAVAP, que esta parte pertenece a un polígono que está registrado a nivel nacional dentro de un barrio, que además la ley del Renabab eh, creó, digamos, lo que es la CISU, que es la Secretaría de Integración Ciudad Urbana, justamente para trabajar dentro de lo que son barrios populares, eh, en concordancia y en... Eh, eh, en conjunto, digamos, con el barrio popular, digamos. O sea, no puede haber una intervención dentro de un barrio popular que no esté contemplado por las y los vecinos que habitan ese espacio. Muy bien. Este, y es una ley, la puede leer cualquiera, la pueden buscar, la pueden googlear. Este, no es un disparate que estamos eh, hablando nosotros, ¿no? Este, así que, bueno, sí, esperemos que, que se vaya solucionando eh, todo este tema que, bueno, es eso, a nadie le gusta levantarse un día a la mañana y tener una máquina trabajando, cosas que nos han ocurrido. Eh, de hecho es, eso, o sea, a cualquier, en cualquier barrio se va a hacer una plaza, primero se va, se coloca una cartelería. O sea, eh, se entiende, ¿no?, como, eh, como esta cuestión de, de que nos sentimos realmente vulnerados y atropellados, digamos, por este tipo de, de movimientos que realmente no los queremos aceptar ni tolerar más. Tal cual, tal cual, bueno, y además este, no ayuda para nada tampoco a la resolución definitiva del conflicto este que se ha planteado porque las instituciones se pusieron muy duras, digo la municipalidad específicamente, sí. Anaí. Bueno, vamos sí, a estar... La justicia ya dio el visto bueno, ahora nosotros lo que estamos esperando, bueno, ellos apelaron eh, en la decisión de la jueza, entonces, bueno, ahora lo que se está esperando es una sentencia firme, esto se llevó a la Cámara y lo está analizando la Cámara. Así que, bueno, estamos a la espera también de, de ese fallo de la Cámara, este, que la verdad, bueno, consideramos que ya no hay muchos más argumentos ni muchas más vueltas que darle al asunto, eh, más con, teniendo en cuenta esto de que nosotros estamos relevados dentro de una ley nacional de cumplimiento federal, que no hay ningún pedacito del territorio nacional donde no se deba de cumplir esta ley. Así que, bueno, estamos ahí a la, a la espera de eso, este, Pero siempre trabajando firmes eh, en el territorio, eh, sosteniendo la vida. <ríe> y, y bueno, así agradecerles a ustedes que, que la verdad que han sido... Un, un medio desde los inicios, digamos, fueron el primer medio digamos que, que vimos, al que le dimos una nota y, y siempre nos hemos sentido muy acompañadas y acompañados por ustedes. Bueno, bueno, eso es parte de la tarea que nos tocan ahí. La verdad es que también es entendible cada una de las palabras y los términos en los que te has referido al conflicto, que si fuera por ustedes ya no existiría. Le seguimos acompañando con solidaridad en la ocupación y en la resistencia y esperamos que pronto salga el sol por donde corresponde responde con información y con, este, con eh, basta a los atropellos en Chacra Raíz. Gracias, Anaí. Dale, muchísimas gracias a vos. Hasta pronto. Chao, chao.